apenas canas señora y tienes roto el amor alguna arruga que otra que desata tu temor caminas por los 50 aferrada al pasado de esa barrera que anuncia El último resplandor y detrás del tiempo no hay más que algún recuerdo para hablar de aquel Don Juan de Café que te enseñaba a ser en mujer. Tu encanto de niña feliz, tu pinta de gran posición, Tus pasos, tu conversación, se han gastado ya. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero no importa señora, tú has aprendido a soñar. Y en tus frías madrugadas La noche se va a impensar Pensar en aquel pecado De tantos años atrás Donde quedó tu inocencia En aquel viejo deseban veo en tus ojos La fe de quien no quiere Perder y debes jugarte al final la última careta y en paz camina camina por dios aún puedes hacer el amor si el mundo te ha tratado mal tú sabes luchar Hvala luchar